Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida o de la mía. No fuiste un momento que te agradezco, pero no eran mías y lo sabía.